Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio en el podcast de Astrologías Así de Simple y como hemos venido haciendo desde unas semanas atrás pues estamos comunicándonos con personas que nos van a acompañar en el segundo simposio virtual de astrología a realizarse en los meses de julio y agosto de 2011 y hoy la oportunidad es para un gran amigo quien... a raíz precisamente de la astrología tuve la fortuna de conocer hace ya 14 años <ríe> si no, ey, no recuerdo ey, eso, eso es bastante Jairo Sí. y este gran amigo pues se llama Eduardo Eduardo Celi hola Eduardo, ¿cómo estás? hola Jairo, contentísimo de estar compartiendo este espacio contigo eh, y también de contactar todos los amigos que comparten este gran hobby de la astrología. ¿14 años? Sí está bien, ¿no? Sí. 1997. Oh, ¡Wow! Yo no tenía ese dato en mi cabeza, pero sí es cierto. Teníamos teníamos ese, ese ejercicio mental presente. Bueno, Dardo, pues un resumen muy rápido ya. Uh, si, si nos han acompañado en sesiones anteriores en el, en el blog... Hace creo que dos años también tuvimos oportunidad de hacer una corta grabación con Eduardo. Eduardo actualmente está residiendo en Montreal, Canadá, es correcto, ¿no? Montreal o Toronto. Sí, no, Montreal. Montreal, está, ok. Cinco horas y Es Montreal donde estoy. y hace unos dos años viniste a Colombia y en esta ocasión nos reunimos y tuvimos oportunidad de compartir una pequeña sesión que documentamos en un audio. Y pues qué rico que ya. pudimos concretar algo para poder compartir en este espacio virtual. Eduardo eh, es eh, también conocedor y, y estudioso de la astrología, ya ahorita vamos a entrar un poquito en, en ese detalle, y desde hacía bastante tiempo estábamos que desarrollábamos algún, algún espacio, alguna conferencia, algún curso, no, no teníamos muy claro qué desarrollar, pero por cuestiones de agenda, tanto Eduardo como mía, no, no pudimos... concretar nada anteriormente pero ya para esta semana precisamente tenemos ya una primera intervención de Eduardo bueno Eduardo cuéntanos así rápidamente para quienes no no tienen una referencia directa conocimiento tuyo cómo ha sido tu historia eh, en esto de la astrología cómo llegaste a la astrología y aparte de la astrología tú eres ingeniero civil no y actualmente ejerce la, la ingeniería en, en Canadá sí exacto Eh, bueno, ¿quién es Eduardo y eh, eh, Astrológicamente soy Aries, ascendente sagitario eh, Estudié ingeniería civil eh, Soy egresado a la Universidad Santo Tomás Y comencé en este tema de la astrología hace 26 años Cuando yo tenía 18 añitos de edad eh, Porque siempre estaba interesado en el tema del desarrollo personal Y en el aprendizaje continuo Estoy viviendo en Canadá hace seis años. Eh, aquí estoy dedicado a trabajar como ingeniero civil. Eh, estoy trabajando como project manager en una empresa que trabaja para el Ministerio de Transportes y aquí en el área de las vías. Y también estoy haciendo asesorías en el campo astrológico y dando eh, cursos porque pues, siempre he estado apasionado del tema de la astrología y de las artes marciales. El autoconocimiento personal, ¿no es como un, como un denominador en, en estos procesos? Sí, el tema de la Casa Ocho, de, de la transformación. Ok. Bueno, astrología. ¿Hace, cuando tenías 18 años, ¿empezaste a estudiar astrología o, conoz, o conociste la astrología? Exacto, sí. En ese momento yo estaba empezando a estudiar ingeniería civil. Eh, ya había llegado a Bogotá y no conocía a mucha gente. Y el sitio, la casa donde yo estaba viviendo, había un astrólogo. Y cierto día eh, me dijo, ¿a qué hora naciste? Entonces me hizo la carta astral. En ese momento yo consideraba que la astrología era solamente para la gente que le gustaba leer los la, periódicos y las revistas. Y que no tenía ninguna precisión. Y comenzó a decirme cosas que eran muy acertadas y eso me causó un gran impacto. Entonces me invitó a estudiar con él. Esa época, en esa época no tenía muchos recursos para estudiar, entonces hicimos un trato en que yo le hacía los cálculos de las posiciones de los planetas de, para las cartas de las consultas que él tenía. Le calculaba los aspectos, le calculaba las posiciones planetarias, porque no existía un software. software. Él lo que hacía era con las efemérides hacer interpolación para... según la hora de nacimiento calcular eh, dónde estaban cada uno de los planetas entonces había que hacer un cálculo por cada planeta y había que graficar, eh, también hacer eh, el cálculo de las casas, entonces yo la ayudaba <risa> a hacer eso, la llevaba a hacer gráficamente las cartas y a cambio eh, era un estudiante de los que invitaba a sus sesiones ok esa, esa, no, esa, esa parte no la conocía <risa> <risa> sí Eh, ¿Se ¿cómo? te bajó un poquito el, el volumen? Espérate. A ver, ¿cómo ahora está? Ahora sí. sí, ahora sí. sí ¿Mejoró? Sí. Perfecto. En ese... Carmen Alicia Cáceres, Álvaro Malavera Patricia... Ramírez. ¿En ese qué, perdón, Eduardo, Es que se, se cortó un poquito, ¿no, no te vi bien? Que en esa... Por ese entonces fue cuando conocí a... Al grupo eh, de Carmen Alicia Cáceres, de Patricia Ramírez, de Álvaro Malabera... Eh, bueno, era... Era un grupo como de unas 12 personas que estudiábamos los sábados. los sábados se me volvió el, el día más más interesante de la semana. Y eso nos quedamos hasta tarde estudiando astrología. Y este personaje que era Humberto Gómez trajo a Germán Rojas. y entonces a Germán Rosas. Y Germán, eh, eh, pues eh, no sé, empezó a dar cómo era que él había eh, tomado su... su carrera de lingüista para sacar un método para poder eh, asimilar la astrología. Y bueno, son de los aportes que yo le agradezco más a Germán. También eh, como buen acuariano, con sed de conocimiento, eh, se me dio mucha bibliografía, muchos libros interesantes. Es un personaje que ha hecho un, un, un muy buen trabajo en el campo de la astrología. Cuando dices como buen acuariano ¿es que es un ascendente acuario? o Mercurio, Mercurio en acuario. Que Mercurio tiene. en acuario, sí, okay Ok, ok. Bueno, y, y en el 97 entonces tuvimos la oportunidad de conocernos a través del, del proceso formal que Álvaro inició con la, el Centro de Estudios de Astrología, sí. en el cual tú fuiste docente unos años, ¿no? Sí, gracias a Álvaro, eh, que también ayudó mucho a difundir la astrología y a, a, a, a organizar algo formal. Eh, me invitó a dictarle clases de astrología, Y ahí con conocí mucha gente interesante. Y también tuve oportunidad de descubrir que tenía talento para la docencia. Mi sol en Aries está en Casa 5. Yo lo había trabajado desde el punto de vista de Aries, pero no tanto de la Casa 5 como tal de la enseñanza. Entonces, eh, me gustó mucho y encontré mucho reconocimiento. Eso ha sido de las épocas más más bonitas. Okay. Um, interesante eso ¿no? un sol en las cinco un sol en Aries eh, las artes marciales ha sido un, un común denominador en tu experiencia y en casa cinco eh, la gratificación a través del de, de la docencia también ¿no? sí exacto yo he enseñado en artes marciales pero no he enseñado en un sistema como por ejemplo la astrología Okay. y es una de las cosas que yo recomiendo harto a todas las que han practicado astrología que para o no importa que para asimilar el conocimiento la mejor forma uno aprende hasta que la enseñe porque como que tú la ves desde otra perspectiva y, y necesitas asimilarla para poderla enseñar además que uno se alimenta mucho de las preguntas de los estudiantes y es una forma también de verificar que el sistema funciona ok y actualmente en Canadá Eh, es, tuviste oportunidad de conocer un enfoque mm, bastante interesante de astrología, ¿no? de psicoastrología creo que es que, de eh, referencia y la persona con que he hecho la formación eh, tiene una formación con en psicosíntesis de Roberto Sayoli ah, y tiene, una época, y tiene una escuela aquí de astropsicología se llama Regine no? es una francesa y Eh, ha tenido la oportunidad de profundizar con ella eh, trabajar otros aspectos profundizar en la revolución solar en temas de la luna negra de los eclipses, de los nodos, de Quirón eh, y sobre todo la función psicológica de los planetas cómo operan desde el punto de vista psicológico la función qué Eduardo, perdón psicológica de los planetas Como ok, ejemplo... oye, perdón espera. Para... ok, entonces hicimos una pequeña pausa porque se nos estaba descargando la batería. <ríe> Imprevistos. Estábamos hablando de, de esta francesa que sigue la escuela de Roberto Asayoli, ¿no? Sí, eh, Regina, ha sido una muy buena profesora, estuve con ella durante tres años, y otra cosa interesante fue la oportunidad de pasar toda la información de astrología de, francés, de español a francés, eh, porque pues... Eso. Eso también eh, cuando está uno hablando en otro idioma, como que ajusta, es unas modificaciones también en la manera de pensar. Y también eh, es otra oportunidad para conocer eh, la otra cultura. Cómo es el pensamiento y cómo influencia la cultura en el comportamiento de las personas. okay Y duraste tres años estudiando con Regine. Con Regin, sí, exacto. Tres años. Okay, en francés. <risa> en francés todo el tiempo, sí. Ok, ok. Bueno, y esta escuela, asayoli estamos viendo ahorita es italiano. Él ya, ya falleció, él es del siglo XIX, sí. Sí, 1888. Pues eh, es eh, discípulo de misma corriente de, de Freud, y tiene un trabajo muy bonito de, con el nivel de las subpersonalidades. Eh... que es fácilmente integra integrable al a tema de la astrología. Es, tiene una línea así como muy esotérica, entonces uno puede trabajar todo lo que son eh, la parte psicológica y la parte astrológica. Okay. Vale es que una... el manejo de, de la luna, ¿no? Lo que tengo entendido. Un pues, no, gran no, porcentaje to, o, o todos. To, to, todas las emociones de la... Entran ahí en juego y, y la configuración de la carta es como... La teoría es como la siguiente. Eh, tú tienes varias, uh, varias personalidades dentro de ti. Y hay unas que anulan a las otras. Entonces hay que hacer como una negociación para que unas no anulen a las otras. Y también tienes una parte de sombra que no quieres reconocer y, y que es interesante sacarla a la luz. Entonces, habla también de un trabajo personal. Ok. Ok, ok. Bueno, Dardo, y actualmente astrología, ¿cómo la estás manejando? ¿Estás haciendo consultas a nivel de asesoría, de consultorías o, o sí, hago también. Hago consulta y tengo un grupo de un grupo de estudiantes también eh, de aquí de, en, en Montreal. Ok, ok. Bueno, la pregunta del millón: <ríe> ¿Qué tanto es destino y qué tanto es libre albedrío? Tan raro momento. que lleguemos a esa pregunta <risa> Pues fíjate que yo comencé Astrología Y, y también promoción neurolingüística a raíz de esa Pregunta, ¿por qué existe el libre albedrío? Entonces Bueno, si vamos a hablar de Astrología Y que con Astrología no puede predecir Entonces De, de base estamos sentando que eh, Hay una predestinación eh, Y yo me, me pregunté, oiga, pues, con mi formación de ingeniero, si sí, eso puede ser posible, por, ya que si conocemos eh, en, en la física, o una, en una partícula, si conocemos su masa, su aceleración, su velocidad inicial eh, y la posición, eh, en un tiempo determinado, podemos decir, más adelante, en un tiempo t 2 ¿a dónde va a estar esa partícula? ¿Con qué velocidad eh, la vamos a encontrar? Entonces... Eso fue lo que a mí me llevó a estudiar ingeniería también, el saber que le da una explicación a los fenómenos físicos y que hay una ecuación que explica cada una de las cosas, entonces... <risa> Ahorita hablo de ingeniero, ¿no? T1 y T2. <risa> <risa> Como dice, por ejemplo, ahora la, la, la, la informática, que estamos a las puertas de que haya una revolución muy grande a nivel eh, tecnológico, con eh, las aplicaciones de la nan nanotecnología, que podríamos eh, tener computadores poderosos que podrían predecir eh, el clima, el tráfico, porque van a ser capaces de manejar muchísimas variables. Eh, entonces esto me tenía como bastante motivado, eh, y encontré que en astrología también había algo que decía, bueno, sí, como que podemos predecir que... Lo que nos está pasando hoy, lo que nos estamos comiendo hoy fue lo que cocinamos ayer y que lo que nos vamos a comer mañana es lo que estamos cocinando hoy. Pero también me pregunté, es que nosotros podemos de alguna forma actuar sobre ese destino y pues en la programación neurolingüística encontré muchas cosas interesantes que por ejemplo el ser humano no es una, una partícula que tenemos la capacidad de reaccionar a veces diferentes que No todas las variables están definidas porque el presente, el hoy, eh, mi reacción ante los eventos, cuenta mucho eh, con lo que va a ser el futuro. Eh, lo dice por ahí Stephen Cohen, Cohen en su ley del 90-10, que el 10% de los eventos que nos pasan son cosas de destino y el 90% se deben a la reacción que yo tengo frente a los eventos. Por ejemplo, justo en esta semana fui testigo de algo similar que explica esto que es Hay un compañero de trabajo que es un excelente ingeniero, es de los mejores, pero eh, hizo un procedimiento mal, se salió del procedimiento, y el, el jefe le llamó la atención y lo criticó, y él pasó la renuncia porque piensa que no es un buen ingeniero, que no lo necesita, y no quieren que se vaya, pero él lo tomó como que muy personal, que era él en lugar de hacer el procedimiento que, que, que se saltó. Entonces, ya es una decisión que no es del destino, sino es una decisión que él está tomando a raíz de un suceso. Entonces, okay. ese libro yo creo que tiene que ver mucho con la actitud y la reacción a, a la hora, a las cosas que estamos viviendo. Y de ahí me gusta mucho, por ejemplo, la explicación que da Víctor Frank a, a, a este tema. Víctor Frank fue un psiquiatra que en la época de la Alemania nazi fue tomado como prisionero. fue llevado a un campo de concentración, allá eh, él entró con la familia, sus padres murieron, su esposa murieron, hicieron eh, hasta pruebas sobre él, y así en, en, encerrado, en el peor de los casos, él encontró que a pesar de estar allá encerrado, había una cosa que no le podían impedir a él, y era qué sentido le iba a poner a su vida, y qué quería él elegir como... Eh, hacer con su vida entonces ¿de qué sentido él quería poner entonces él dijo yo voy a salir de acá y voy a enseñar voy a contar cómo es este eh, esta experiencia y así fue él logró sobrevivir el hombre en busca de sentido no es la sí el hombre su, en busca de un sentido su, su obra entonces, él dice yo soy libre qué sentido le doy a mi vida y yo él dijo existe preso y eh, eh, si yo encuentro un sentido a la vida, no importa qué situación más crítica haya, yo puedo pasar otra vez. Entonces ese sentido también hace que, que yo tome los sucesos de una determinada forma u otra. También me ha gustado mucho en este, en este, en el trabajo que hace la yoga y el budismo para, sobre las emociones, ¿no? como el aprendizaje que uno tiene que le ayuda también a cómo reacciona frente a la obra. como a veces, eh, en lugar de identificarse con la ira o de rechazar ciertas emociones, el, el trabajo de la observación eh, me lleva a tener un autoconocimiento. Ok. Pues, pues eh, si, si hay como un, como un denominador, ¿no? En que, en que hay un porcentaje de destino, hay un porcentaje de libre albedrío. Eh, ya lo que diferencian escuelas o enfoques es, es qué tanto, ¿no? que tanto sí. es hay, hay escuelas que manejan que un gran porcentaje es destino otras que un gran porcentaje es libre albedrío pero sí si sí sí, hay si hay si sí hay, sí hay presente esa esa disyuntiva no sí desde los griegos se he ha hecho esa pregunta ya continuamos eso el otro día escuchaba a un lama a lama boblec hablando sobre que no existe la materia como tal sino que al final todas las partículas, si uno ve un ladrillo o una, un pedazo de concreto, si va a entrar a nivel atómico, va a encontrar que las moléculas están separadas unas de otras y que hay unos espacios muy grandes entre las moléculas y que al final la partícula más pequeña, los cuantos, no es no es una partícula como tal, es, es energía. Y, y, y hay un experimento muy interesante que es la dualidad onda-partícula, cuando están... Uno ve que están manejando, eh, bombardeando electrones y mirando cuál es el comportamiento de los electrones y se ve que las electrones eh, normalmente se comportan como onda, sí. pero que cuando entra un observador a medir cómo, se, cómo es que se van a manejar ellos, inmediatamente cambian el patrón y, y se vuelven eh, de comportamiento como partícula. Entonces. Eh, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Exacto. Dice que el observador modifica el observado. Y uno se pregunta, bueno, es que el objeto es consciente de que lo están observando, que está pasando ahí, por qué modifica ahí? y bueno. Y si al final toda esa energía, bueno, entonces puedo yo modificar las cosas que están pasando con mi pensamiento. Ese es un trabajo interesante para hacer. Preguntas o afirmas. <risa> las dos <risas> okay yo yo yo soy muy de la línea también de yo yo me voy más por el lado de de del libre albedrío o sea de, de que somos creadores de nuestra realidad me siento más cómodo con esa esa tesis de pronto es algo autoengañoso podrían pensar algunas personas viéndolo desde desde un enfoque más determinista pero pienso que todos tendríamos razón no O sea, eh, eh, en algún sí. momento yo, yo tenía alguna teoría de que por qué la astrología funcionaba también para ciertas personas y para otras no tanto. Y lo mismo el otro extremo, o sea, esta, estas tendencias de ley de atracción, de creadores, funcionan muy bien para ciertos personajes y para otros no. Y pues un primer como filtro de quiénes funcionan y quiénes no pues son las creencias de cada quien, ¿no? Exactamente, eh. por eso es que me ha gustado tanto el trabajo de la programación neurolingüística. Eh. Entonces conciliar esas posiciones en primera instancia pareciera como algo no posible, pero, pero es lo que siempre hemos venido diciendo en estos espacios, ¿no? Cada quien está en derecho de tomar lo que, lo que quiera, con lo que se sienta bien, Y si le funciona y ve resultados en su vida, pues seguir haciéndolo, ¿no? Hay hay personas, yo conozco personas que la astrología es muy importante en sus desarrollos personales y, y tienen coherencia en su, en su sentir, en su pensar, en su ir. Tengo otros personajes que conozco que no necesariamente son seguidores de la astrología y con otras herramientas pues también tienen los mismos desarrollos, ¿no? Entonces, eh, es un tema a mi modo de ver, de creencias, ¿no? De creencias y de sentirse cómodo con esas creencias. Sí, cada cual tiene un, un estilo de, de trabajo personal a hacer. Y su, tiene su escuela que vaya con su con su momento, con, con el aunque, tipo de persona que tiene. Aunque, Así como... aunque, aunque no te de negar que uno con la astrología identifica fácilmente esos perfiles, ¿no? Desde el punto de vista de emociones y de... De áreas de acción, dejando aparte lo que es destino, ¿no? Y predeterminación, sino sí, la, astrolog la astrología como, tipo, ¿no? como como perfil y como identificar individuos y áreas de acción, no identificar. ¿O como qué tipo de eso. escuela le gustaría a la exacto. persona para desarrollarse? Exacto, exacto. Ay, eh, eso sí le doy un gran valor a la astrología yo. Sí. Uh, dice Virginia Satir que si piensas como siempre has pensado actuarás como siempre has actuado y obtendrás lo que siempre has obtenido o sea, que si uno quiere cambiar lo que quiere obtener, lo que hay que trabajar es una forma de pensar que es que el, el tipo de, de trabajo que me estaba diciendo que en la programación neurolingüística yo encontré mucho que es una herramienta poderosa para trabajar el cambio de creencias ok Oye, programación neurolingüística entraría también mucho, eh, volviendo al tema astrología, eh, tú que conoces las dos, las dos disciplinas, eh, ¿qué perfil es más afina a usar, por ejemplo, programación neurolingüística? ¿Tiene que ver algo con el Mercurio, la Casa 3, eh, o, o la Casa 9, la expectación que haya una buena expectación con estos elementos? ¿O, o independientemente de eso, cualquier perfil se siente más afina. a... A usar yo, programación yo creo que es abierto, no, no, no clasificaría un, un perfil típico de la gente que se sienta a gusto trabajando con programación neurolingüística. Además que la puede enfocar de diferentes formas, algunos lo llevarán al coaching, otros lo llevarán a la parte eh, gerencial, o, otros la tomarán eh, como desarrollo personal, o otros lo tomarán en el campo de en entrenamiento deportivo. Okay. Te lo pregunto porque es que, por ejemplo, el tema meditación es muy claro que perfiles de mucho dinamismo y mucho fuego, el aquietarse y el tranquilizarse eh, no es tan cómodo como para que les tengan mucha agua, mucha tierra, ¿no? Sí, eso es cierto. Eh, de, probablemente, desde ese punto de vista, la programación neurolingüística convendría a los que tengan bastante aire. Porque neurolingüística, lingüística habla de... de... de, de palabras y neuro de programación entonces bueno, ¿cuál es el perfil característico de alguien para que sea un buen programador? aire, fuego eh, pronto sería el mismo perfil para alguien que maneje bien la promoción neurolingüística porque tiene que ver con patrones de lenguaje que tú puedes usar para mejorar las cosas por ejemplo un médico le puede decir a un paciente tienes un 80% de probabilidad que mueras de esa enfermedad y causar un efecto sobre el paciente. O le puede decir la misma noticia de diferente forma. El 20% de personas que han tenido esa enfermedad se han logrado salvar. <ríe> Entonces le da una esperanza diferente. Solo con la forma de hablar Entonces, si uno se hace consciente de esos patrones, uh, uh, tiene una, una herramienta muy poderosa para la comunicación. Ok. Ya que nombras eso, eh, eso también se... se eh... Se ve mucho también en la consultoría astrológica, ¿no? Un mal aspecto de Saturno en Casa 7 ya está condenado al, <ríe> al fracaso en sus relaciones o, o de ese tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la consultoría, sobre todo astrológica, cuando, cuando sí. encuentra ese tipo. Sí, y de hay preguntas. personas que son muy susceptibles, en especial, por ejemplo, los que tienen una, una influencia fuerte de eh, Plutón bien fuerte o Escorpión, o que también tienen Virgo también es eh, bastante... influencial en ese sentido ah, la forma como el consultante se le dicen las cosas porque por ejemplo si viene un tránsito de Plutón y le digo que vas a vivir un duelo en tu vida, entonces dice ah, me voy a morir y eh, eh, puede ser una muerte psicológica o un cambio no es una muerte, es un cambio y además Eh, cuando se habla de muerte se piensa que hasta ahí llegó, en lugar de pensar, ¿no? Es una transformación de las cosas, y hay transformaciones que son bastante convenientes. Si estás aburrido, ponga una relación o en el trabajo, o donde vives, y llega Plutón, te hace el favor de cambiar ese, eso para darte otra oportunidad. Ok. Que eso tiene que ver un poco con el tema de tu ponencia, ¿no? Exactamente. Como ese eh, aspecto. Eh, Eduardo, pero ahí me surge también una... una pregunta interesante volviendo al tema del destino eh, tu ponencia mm, básicamente tiene que ver con algo que pareciera muy obvio en el, en el desarrollo de, de del estudio astrológico y es los tránsitos de, de los planetas y en específico los tránsitos de los planetas lentos o transpersonales o transaturninos como se denominan en uh -huh. algunas escuelas, que son los planetas que hasta hace poco fueron detectados gracias a, a la tecnología, que son Neptuno, Urano y Plutón. Eh, tengo entendido que tu ponencia tiene que ver es con los, precisamente con, con los tránsitos de esos planetas en las zonas eh, relativas a nuestra carta, que son las casas. ¿sí? Sí. Ahí ya estamos en un proceso de... Determinación, viéndolo desde el punto de vista matemático, o sea, hoy en día tenemos las herramientas que nos permiten detectar eh, la, el movimiento por por, por cuestiones de, de las leyes de Kepler de los de los planetas y podemos determinar los tiempos en los cuales van a estar en cierta posición y eso llevaba al lenguaje astrológico, pues son los tiempos o el momento en el tiempo en el cual eh, ese planeta va a ser haciendo algún contacto con un área específica de nuestro esquema notal, de natal, perdón haciendo referencia únicamente a las casas, ¿no? o también bueno, a los contactos de, de retornos natales. Eso ya sí. es una predestinación en cuanto a que matemáticamente estamos observando eh, en un tiempo futuro cuando se dará esa situación. ¿no? Exacto, yo por ejemplo soy Aries y para todos los, los arianos que nos están escuchando tenemos a Saturno en Libra en este momento al otro lado. Y también tenemos a Júpiter pasando por Aries. Entonces, no, eh, la mayoría de, de astrólogos dicen, ah, como Júpiter va a entrar a, a Aries, pues es, es el año de los Arianos, esperen éxito, crecimiento, desarrollo. Pero ahorita que Júpiter está pasando a toda velocidad, pasó a toda velocidad por, por Aries, ya está en Tauro, y pues no tuvo la, la fuerza para concretizar las cosas que de pronto alguna gente estaba esperando. Por el contrario, tenemos a Saturno en a, en Libra, al otro lado, haciendo la oposición al, al Sol. Entonces, con ley de Kepler podemos saber cuándo va a llegar a Saturno al punto exacto que tenemos nuestro Sol y hacer oposición. Y eh, eso es un periodo en el que la persona va a tener bastante trabajo. El Sol es la energía física y Saturno va a absorber parte de esa energía física. Entonces la persona se va a sentir cansada, agotada. le eh, entraba una etapa también de, de pronto de pesimismo, de mucho trabajo, de estrés. Y bueno, me pudiéramos decir, está la predestinación. Entonces era que estaba predestinado que le iban a dar más trabajo por esa época. E incluso las personas, por ejemplo, que les gusta el deporte, llegan a, a un momento en que no quieren seguir eh, practicando con la intensidad que lo estaban haciendo. Y, uh -huh. Si se fuerzan a seguir el mismo ritmo que trabajando, venían trabajando, eh, yo he visto casos en que se le terminan lesionados. Entonces, bueno, ¿qué, qué debo hacer? Es, está todo escrito, está todo en el destino. Bueno, también el conocimiento, como decía Germán Rosas, es una fuerza. que puede vencer la inercia, o sea, si no actúo, no hago nada, entonces ahí sigue la inercia, pero por leyes de Newton, sé que para modificar esa inercia, ese movimiento de, ese, de esa masa, necesito aplicarle una fuerza, y ese, esa fuerza puede venir del conocimiento, de saber qué es lo que las cosas están, eh, me van a traer, entonces, ok, si, si eso vamos a vivir los arianos, entonces vamos a sacar tiempo para relajarnos, pedir vacaciones, por esa... Esa semanita que está Saturno oposición allá... Entrar a ser algo más calmado... Eh, sin embargo eso no impide que, que esa energía esté viviéndose ahí... Okay. Y, y... Ese es como el tipo de, de, de cosas que pudiéramos uh, manejar... Entre esa predestinación versus ese libre albedrío... Y también eh, el hecho de, de que podamos predecir... Bueno... Esa es una palabra muy fuerte porque realmente lo que uno puede hacer es eh, determinar los ambientes y las épocas en que esos ambientes se van a dar, pero llegar a determinar exacto lo que la persona va a hacer, va a hacer o va a vivir eh, ya es una cosa que creo que aún no se puede hacer. Ok. Eh, en la escuela que nosotros estudiamos no se le daba tanta importancia al tránsito como tal al, al planeta natal, ¿no? Eh, que normalmente sí se le da una gran relevancia, lo que acabaste de nombrar, una posición Saturno en tránsito al Sol natal, independiente de que en el natal haya un conocimiento de ese Sol y ese y ese planeta, que en este caso sería Saturno. Eh, en la escuela, o sea, cuando yo digo en la escuela que nosotros estudiamos, pues es la, la escuela sí. R. si hubiera un contacto natal, o sea, en el momento en que nació la persona entre el Sol y Saturno, a modo de ejemplo, ya sea por un aspecto eh, facilitador o un aspecto de tensión, eh, ese aspecto sería mucho más relevante en el tiempo cuando nuevamente hubiera un contacto entre estos dos elementos. Si no hubiera un contacto eh, o una relación en el, en el inventario natal o en el esquema natal o en el mandala natal, eh, ese aspecto como tal cuando sea en el futuro no sería sí. muy trascendente, pero... A nivel sí, emocional sí se vive. A nivel emocional sí genera eh, bastante evidencia y pues es claro que somos seres de emociones, ¿no? Sí, eh, yo he estado cuestionando un poco cómo, cómo modificar esta parte porque he visto casos en que hay planetas en que no tienen contacto y que no debería trascender en el futuro, sin embargo ha, ha habido su sucesos como accidentes que tienen repercusiones en el futuro. por sí. este tipo de contactos. ¿Solo por tránsito, contacto de tránsito? Sí. Ok. Que eso viene un poquito al tema de tu ponencia, que es el, el, el, el contacto, no sí, por tránsito, pero ya en, la, en las casas, ¿no? El, el tema de la ponencia es, ¿cómo ah. estos planetas transpersonales, cada vez que transcurren sobre las cúspides de la carta natal, van a, a ser impactantes y a generar... Eh, van a tocar puntos muy sensibles que los van a hacer resonar y a generar eh, cambios en la vida de la persona y todo un paquete de ciclos eh, continuos, o sea, a manera, por ejemplo, de homostario, de, de, de, de si tengo el Saturno pasando por la casa 9, me va a generar que esté en una época de preparación de, de, de trabajos eh, evolutivos para cuando entres a Saturno a casa 10 comenzar a trabajar profesional y socialmente ese, esa evolución que eh, tuve cuando los dos años y medio que estuvo Saturno transcurriendo por la casa 9 y luego eh, tras otros dos años y medio eh, eh, donde yo pueda estar ahí en la casa 10 ejerciendo un trabajo profesional para pasar a la casa 11 donde eh, tendré que dar a... A los grupos de trabajo y a, la, y a la parte a la sociedad, los resultados de ese trabajo que estuvo haciendo. Y así todo es como una, un transcurrir y un ciclo, tal ciclo que están conectados generando como el tejido del destino. Eh, supremamente poderosos. Eh, por ejemplo, las combinaciones de cuando el, estos planetas lentos, eh, eh, por ejemplo, rigen la casa 2 o la casa 6 o la casa 10. Y, y, y transcurren sobre estas casas de, de signos de tierra, van a generar en la persona ciclos de prosperidad, de bastante trabajo, de abundancia. Entonces es interesante conocerlos cuándo se van a dar o, eh, y cuánto tiempo van a durar para poder programar, que van a ser épocas de vacas gordas donde, donde voy a cosechar, donde voy a recoger. También puedo generar eh, saber cuándo se va a dar una relación a raíz de... de trabajar con este mismo tipo de, de, de sistemas cuando va a haber una relación importante en mi vida eh, y, so, y también haciendo una combinación con el tema de casas derivadas con estos mismos planetas pudiésemos hacer interpretación de qué está pasando en la vida de los allegados al consultante como qué está pasando en la vida del padre, de la madre, de los hermanos, de la pareja del consultante visto desde la carta del consultante y trabajando con este sistema de los tránsitos de los planetas lentos sobre las cúspides de la carta natal solamente con esa pequeña información es, es bien poderosa y, y también sé. vamos a estar trabajando mucho el tema de cómo son las combinaciones de casas como si combino la casa 3 eh, con la casa 4 me puede estar dando casa 3 movimiento casa 4 eh, hogar, eh, cambio de hogar Este tipo de juegos de casas eh, que me gusta mucho, eh, vamos a, a describirlos cómo se pueden combinar. Ok, eh, yo esto lo veo más como probabilidad, ¿no? Eh, realmente, bueno, de hecho, cualquier predicción en astrología yo la veo como la probabilidad de. Sí, también, sí, llegamos al mismo punto. Hay eh, probabilidad, pero son probabilidades altísimas. de que sucedan y no son todos los sucesos que puedan pasar, todo el tipo de cosas que puedan pasar, sino específicamente dos o tres tipos de, de, de sucesos que le pueden pasar a la persona a raíz de un tránsito de estos. Ok, perfecto. O sea, estaríamos hablando, yo lo veo como un... un estudio de mercadeo, ¿no? Un estudio de mercadeo te dice bueno voy a abrir un negocio, un negocio aquí es que eso es rentable, entonces vamos a estudiar la competencia, qué va a pasar más hacia adelante y te da una probabilidad de que puedas eh, tener éxito o también les hace un estudio de análisis de riesgos para saber la probabilidad de también que pueda haber un riesgo que que me eche atrás el proyecto, entonces De pronto, con esta herramienta, puede ser hasta más acertado que un, que un estudio de estos de mercado. Mucho más precisión. Ok. Bueno, cambiamos un poquitico de tema astrología. Canadá, <ríe> culturalmente <ríe> es otro mundo diferente al latino, ¿no? Eh, es es que unos 180 grados Que cambio. Eh, yo he encontrado que hay cosas muy diferentes y también hay cosas muy parecidas, en la, lo parecido porque pues ambos eh, países han estado muy influenciados por la religión católica, entonces eso ya hace que las personas tengan un comportamiento similar, una, una, una idiosincrasia similar, pero también tiene una influencia muy fuerte de, de Estados Unidos y de, y de Europa, entonces también... los vuelve, los vuelve diferentes. He encontrado por ejemplo que el, el tema el religioso como fue tan fuerte, eh, las mujeres fueron muy sometidas, a los, los sacerdotes, los curas le, le tenía, le imponían a las mujeres cuándo debían tener hijos y, y cuántos. Y, y la mujer que no se me sometía a esta, a esta a estas normas de obediencia, era discriminada, no la no dejaban ir a misa y ese tipo de cosas. Entonces la gente tomó una reacción extrema contra, contra la iglesia católica y están peleados contra la religión aquí, no quieren saber nada de religión. Eh, otro día estaba en un curso y decía una pregunta, si estuviese en un barco y en hay eh, un eh, naufragio y usted está en un bote y en el bote queda solo un cupo y, a, y en el agua, en el mar está... un cura y un ladrón, ¿a quién prefiere salvar? Y adivina cuál es la respuesta de la mayoría de gente de Canadá que estaba aquí. ¿Al ladrón? <risa> Al ladrón, sí. Y es un poco triste también en el sentido en que eh, están peleados contra la religión y también contra la espiritualidad, pero son cosas diferentes porque la espiritualidad es mi conexión con Dios y esa energía del Creador que es, yo la necesito para... Para, para vivir, con el padre, con el padre. Y es un no, país nada, de más, inmigrantes, nada. ¿no? Eh, sí, Canadá es un país de, de inmigrantes, eh, por ejemplo, en, en, en el sitio donde yo vivo, que es al, al sur de Montreal, hay bastantes eh, chinos, en una comunidad grande de, de Hong Kong, que todos estos inversionistas y negociantes, cuando vieron que iba a pasar eh, Hong Kong, de... de ser de parte de Inglaterra de ser parte de la China eh, vendieron sus negocios y trajeron su plata y se vinieron para acá y hay tantos que, orientales que, que en algún momento limitaron cantidad, la entrada de los orientales porque ya podían llegar a ser mayoría desequilibrar las proporciones eh, y eh, las inmigraciones han sido por, lo, por olas cuando yo vine había mucha gente saliendo de Colombia por el tema de la seguridad después mucho venezolano por el tema de Chávez Antes había llegado mucho argentino por la época del corralito y así. Ok. Y factor super super clave clima, ¿no? <ríe> sí, aquí dicen que hay dos estaciones, el invierno y el mes de julio. <ríe> el invierno es supremamente largo a temperaturas a veces que bajan a menos 30. Y en esta zona, que es la zona que no va tanto en el norte, baja a menos 40. ¿Tú has sentido y, y, cuánto lo, lo más frío? Yo tuve oportunidad de trabajar en labrador, bien al norte, menos 40, donde. Es, es, tanto que, por ejemplo, la retroexcavadora, cuando hacía un hueco, se se partía el balde, el, el metal se parte. Okay, y cosas interesantes. Y también el hecho de que haya un invierno así de largo. ¿Y el invierno eh, largo es de qué época? ¿De octubre a marzo o febrero? Eh, el 31 de octubre en Halloween ya toca estar usando gorrito, que está uh -huh. haciendo mucho frío y bufante. Y para, para mi cumpleaños, para abril, todavía hay un poquito de nieve, ahí se, se siente, está yendo octubre, la nieve Son seis meses, octubre, de, de, de, sí, seis meses de, de invierno duro. Sí, hasta mayo hay frío, pues ya, ya no hay nieve. Y eso cambia mucho el comportamiento de las personas. Por ejemplo, uno de cada cuatro. de cada cuatro quebecos es depresivo o toma algo para la depresión. Quebecos, de la región de Quebec. Sí. Okay. Eh, también en el verano, pues todo el mundo se vuelve loco eh, a tomar el sol. a festivales, a, a celebrar, a estar afuera. La mayoría de nacimientos entonces llegan en... Nueve <risa> meses después del verano. Sí. Okay. ¿Y ahorita están en verano? Están en... Sí, hoy estamos a 30 grados. Estamos... ¿Y eso hasta mediados de agosto? Hasta mediados de agosto aproximadamente, sí. Okay. Eh, ha sido una, una experiencia muy bonita, aunque inmigrar es una... Una, de esta forma es una trampa porque uno siempre estará conectado a, a sus raíces y siempre querrá lo mejor lo mejor de, de su país las cosas que tenía bonitas de su país pero también no quiere perder las cosas chéveres que encontró aquí y esa combinación de país perfecto no existe uh -huh. y cada vez que por ejemplo que me encuentro con algún colombiano Fijo, terminamos hablando de, de comida, de dónde hay una buena bandeja paisa aquí. De... Entonces, me da cuenta de la importancia y la conexión con la casa 4, con cáncer. La raíz. La, sí. la raíz. Eso le lleva a uno un inconsciente muy fuerte. Oye, eh, ¿y tú tienes un aspecto de cuatro directo en tu natal? Mm, no, no. Eh, tengo el, la, el sol... mi sol rige la casa 9 ok pero no tiene contacto con la 4 de alguna forma no eh, eh, eh, eh, en mi carta no pero sí la he visto en la mayoría de gente que vive en países extranjeros que la casa 4 tiene algo que ver con Sagitario o uh, la casa 4 tiene conexión con la casa 9 del extranjero ¿por qué? ¿por qué es eso? porque cuando tenemos por ejemplo una 4 en Sagitario o Júpiter en casa 4, de cierta forma uno se siente extranjero entonces si tú te sientes extranjero viviendo en tu propio país como que no no no no cuadras con los que están ahí te sientes como bicho raro entonces mejor estar de extranjero en el extranjero que estar de extranjero en su propio en su propio país uh -huh. y en tu caso qué es lo que te dio o todavía no se queda en Canadá <risas> <ríe> en mi caso yo quería como un buen ascendente Sagitario Salir okay. a, a alargar los horizontes, a tener conocimiento de otro idioma, de otra cultura, de estudiar, de seguir estudiando. Okay. Y también mucho el tema de la pareja, porque mi pareja tenía problemas de, de seguridad en ese momento. Okay. Y otro, otra cosa que me hizo tomar la decisión de venir a Canadá es por la riqueza de los recursos naturales que tiene. Eh, me fascina la pesca, me fascina caminar, los, los bosques, y de eso hay bastante aquí. Okay, y también okay. Canadá porque tiene una buena política para recibir inmigrantes y está bien preparado y porque hay también buenas perspectivas de trabajo. Eh, la generación de los baby boomers, que fue toda esta gente que es nacidos de la posguerra, están ya saliendo ahorita a, a, al retiro y están dejando muchas vacantes. Entonces ahí quedan muchas oportunidades para, para trabajar. Entonces dije, bueno, voy a darme un año sabático y me preparo para irme para Canadá. Y resulta que el año sabático se volvieron como tres años de sabáticos porque no es fácil integrarse y volver a coger todo. Es también una, una lección de humildad para comenzar de nuevo con otro idioma, aprender a hablar, aprender a validar la carrera. Eh, a veces mucha gente tiene que aceptar trabajos que no están de acuerdo con la preparación que, que tienen. y aprender todos los códigos de la cultura, ¿no? Y volver a echar raíces, porque de cierta forma se cortan las raíces que se tienen, entonces ese proceso de volver a enraizarse puede tomar tres años, que no todo mundo es, tiene la capacidad de adaptarse, tiene que tener un puntaje alto en adaptable para poderse enraizar rápido. Y la edad también cuenta mucho, ¿no? Claro, sí, sobre todo en, en, en climas tan extremos como los que se encuentran allá. Y el idioma también es un, una barrera a superar, ¿no? Sí, eh, en cierta forma el idioma hace que las personas se aíslen. Eh, y, y ahí, por ejemplo, mirando el tema de, de, de, de la profesión neuro, neurolingüística, no es que eh, lo aíslen a uno, sino uno mismo se aísla, y muchas veces es eh, el factor idioma que provoca eso. y cuando yo recuerdo que cuando comencé a, a entenderlo cuando es como un momento otro que como que se abren los oídos y empiezas a entenderlo entonces es una experiencia como si un niño que hubiera acá, a, aprendido a hablar en ese momento y, y con el que me, encontr me encontrara era hablar y a intercambiar me parecía como genial tener esa herramienta ok súper bueno harto yo creo que hemos tocado ya ...bastantes cositas para aprender... ...para conocer... ...la idea es ya... ...en, en unos días... ...estaremos teniendo acceso a tu conferencia... ...la, la tuya es de, de... acceso abierto... ...eso significa que... ...cualquier persona que lo desee puede... ...conocer la información... ...en tiempo real... ...con la conferencia de Eduardo... ...si oyes este podcast antes del 16 de julio... ...te invitamos para que... ...puedas... conectarte desde el país, desde la ciudad que estés, hoy en día la tecnología nos permite hacer eso, independientemente de la ubicación física, podemos hacer este tipo de ejercicios. En este momento, por ejemplo, yo me encuentro en Bogotá y Eduardo está en Montreal y estamos interactuando a través de la tecnología. Gajes de la vida, o de la época en la cual nos tocó vivir. Sí, utilizando los gadgets nos da la época en que estamos. sí. Entonces, Eduardo, agradecerte el que nos hayas compartido esa información muy rico volver a hablar contigo. La verdad fue una época muy interesante en la cual tuvimos oportunidad primero de compartir como alumno tuyo y después como amigos. Y, y como yo hay muchas personas que, en las cuales dejaste un gran, un gran recuerdo y una gran semilla acá en, en Colombia, y la cual hoy estamos llevando otras latitudes con, con estas herramientas tecnológicas. Entonces yo me despido y te dejo a ti para que hagas una última reflexión y a ti que nos estás escuchando pues agradecerte en que nos compartas tus testimonios, tus opiniones y estar muy presente a toda la información que vamos a estar compartiendo durante este mes de julio y agosto va a ser un mes bien movido en cuanto a contenido astrológico y si tú sientes afinidad y gusto por la astrología pues la invitación es a que estés pendiente de los boletines. esa es la forma en la cual vamos a estar divulgando las diferentes conferencias que vamos a desarrollar, entonces un abrazo a ti que nos escuchas y a ti Eduardo también un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad mm, muchas gracias Jairo entonces eh, por haber compartido este, por habernos invitado a compartir este espacio ¿tengo tiempo para contar una pequeña metáfora? sí claro, Dale. les quiero contar eh, eh, una historia muy bonita que es eh, la del árbol de los deseos cierto día iba un caminante Eh, después de una larga jornada De eh, haber transcurrido una buena parte de, del camino Estaba agotado y vio un árbol muy bonito Y decidió sentarse a, debajo del árbol A tomar sombra y a descansar Para recobrar energía En ese momento cuando estaba descansando Él dice, ay, qué hambre que está haciendo, qué rico sería que tuviera unos platos bien deliciosos, una carne, un, unas, un póster, y, y pum, mágicamente aparece carnes, platos exquisitos, toda la comida que él había deseado estaba enfrente de él, y, comé, y, y comió, y comió, y estaba fascinado, dijo, y también tengo mucha sed, rico sería tener unas bebidas, un buen vino, y trac, mágicamente aparece bebidas, vino, a su disposición, las tomó y decidió descansar, darse una siestica y en ese momento dijo oiga, pero esto está muy sospechoso, esto no será como obra de un demonio, ¿qué tal venga un demonio y me lleve? En ese momento aparece un demonio y se la lleva. Bueno, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, eh, es muy interesante siempre tener contacto con gente afín a estos temas trascendentes. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.